dinero destinado a viviendas sociales. Morán afirmó que está en su derecho la fundación de ser querellante... ...y ojalá que lo acepten, porque no es fácil que lo acepten procesalmente, advirtió... ...y se preguntó si EBE puede ser querellante. Las empresas de ómnibus reciben un cheque diario de 10 millones de pesos en subsidios... Desde mayo de 2012 el Estado aportó 34.000 millones en subvenciones para sostener el sistema de micros urbanos y de larga distancia y evitar mayores aumentos del boleto. El kirchnerismo ha logrado algo inédito, como es convertir a los colectivos urbanos y de larga distancia que jamás en la historia tuvieron subsidios en un yunque para las finanzas de la Argentina. Estos subsidios, claro está, benefician a los pasajeros que pagan una tarifa baja, sobre todo en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Los expertos dicen que cambió la forma de armar la familia. En los últimos 30 años se cuadruplicó la cantidad de parejas que conviven sin casarse en la capital federal. El año pasado, en la ciudad, se extendieron casi la misma cantidad de certificados de matrimonio, de convivencia y uniones civiles. El abandono de papeles es el resultado de un proceso que comenzó en los 60 y se profundizó a partir de los 80 de la mano de una mayor libertad individual. Así, en estos 30 años se cuadruplicó la cantidad de parejas que conviven. Esa modalidad produjo otro cambio. La mitad de los noviazgos no llega ni al año. Internacionales. La epidemia causada por la agresiva cepa bacteriana de Escherichia coli sigue extendiéndose en Europa y la Organización Mundial de la Salud ya reporta 35 muertos. Chushana Javak, experta de la OMS, calificó al brote como el más grave jamás registrado en Europa. Según las autoridades de la Organización, de los 35 muertos por el brote, 34 son alemanes y uno sueco. Los casos de Escherichia coli y de la peligrosa complicación que puede traer el síndrome urémico-hemolítico continúan en alza. Datos del tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 3 décimos, humedad 70%, 1010,2 la presión, viento noroeste a 15 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros. Locución, Julio Reynoso.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 solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the song... Otra mañana más. El baño y espejo. Me pregunto, ¿esta vez será? Me cepillo, me pongo la camisa, ya poco planchada ayer, y salgo. Otro bondi que se me va. Una cola larguísima. Somos más de 50 personas para solo tres repositores. Muchas gracias. En breve me comunicaré con usted. Ahora vuelvo pateando. Me cruzo con laucha. Pobre pibe. Está filtrado. Yo también. La vieja me espera con unos mates. Vas a ver. Vas a ver, esta vez vas a tener suerte. No sé qué decirle. No importa, ya es sábado. Me voy al baile. Qué bondi, no me dejan pasar con esta llanta. Más sí, me voy para mi casa. Eh, amigo, ¿no tenés hora? No doy más. Espero llegar a casa. Pero muy buenos medios días Acabamos de comenzar Hora Libre Esto es AM1110 Como semana a semana nos encontramos Con la intención de poder compartir Hoy, no abrí yo, abrieron ellos Que son los protagonistas Y que seguramente se van a ir presentando Nos van a contar de qué escuela viene Cuáles son sus nombres Hoy vamos a hablar acerca de eso El trabajo, el estudio, los miedos, la adolescencia Cómo se vive en la adolescencia y en la juventud eh, Estos temas y otros no Algunos asociados a Algunos problemas que se viven Eh, hoy en la actualidad, y que está bueno ver la mirada, que quizás no es la mirada que tenemos todos, pero que vale la pena escuchar, que es la mirada de ellos, que son nuestro presente, pero también nuestro futuro. Así que así estamos en Hora Libre, aquí en AM1110. ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, Cristian. Bueno, buenos días y un nuevo domingo de Hora Libre. Así es. Eh, como siempre, hay mucha gente que trabaja, así que muy muy rápido te voy a pedir que me uh -huh. ayudes a, a nombrarlos. Como no, como no, en la operación técnica Jole Evangelista, en la producción general y asistencia de aire, Carles Cali, también Mariano Molina y Paul Cosedu. Se encuentra en la coordinación de aire, Leandro Banegas y la producción periodística es de Néstor Cortés. Además, bueno, los contenidos de Eva González García en la locución, quien les habla, Fernando del Priore. Pero hoy la verdad es que los protagonistas son ellos, son muchos, uh -huh. así que les voy a pedir que se presenten, la quechos que están en la mesa y de qué vamos a hablar. Cuéntenme. Hola, bueno, soy Nayabulo, del co del Colegio Rumaña y hoy le vamos a estar hablando de la adolescencia y sus conflictos. Bueno, nos vamos a referir a los adolescentes y las adicciones, los adolescentes y la noche, los adolescentes y la delincuencia y los adolescentes y el trabajo. A ver, ¿quién está en la mesa? Que me digan sus nombres, quién empezó hoy a hablar. Bueno, me llamo José Luis Ferraro, también estamos en el Rumania. Y vamos a aportar un poco lo que es sobre el tema de las adicciones. Roberto Romero, comportamiento. Vanessa del Pozo, acá también del Colegio de Rumania. Maylen Grela, de Rumania. Romina Lescano y nosotros vamos a hablar sobre la problemática de los jóvenes y el trabajo. Bien, así que vamos a empezar entonces eh, en esto de, de empezar a pensar y a dilucidar acerca de ese periodo que para ustedes es el presente, ¿no? Que es la adolescencia. ¿Quiénes son los que comienzan? Yo los voy a invitar entonces a escuchar un tema musical, ¿sí? Así nos preparamos y empezamos a generar algo de clima. ¿Les parece? Mientras todos los reptiles, estaba preocupado por el asadito. Él se fue muy apurado al micro, a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordí un cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolve la voz. En la bolsita no aparece la monada, se enloquece. ¿Por qué ustedes pensaron en hablar en esto? A ver, A ver porque el tema de adicción en los jóvenes este, está en esta sociedad, está mucho, digamos. Los padres aún no están informados de la vida que hacen eh, sus hijos. Y... Se lo viven en todas clases sociales sí. y lo tenemos presente todo el día. Entonces, alguna información buscamos para, tal vez, quizás ayudar un poco. Bueno. Es cierto que, a veces, hablar de las cosas ayuda a, a repensarlas, a tener en claro también que no es fácil, ¿sí? sí. ¿Sí? Eh, y uno convive con esto, ¿no? Sí. Hicimos una investigación. Uh -huh. Bueno, en la Argentina hay 50.000 personas al año que buscan tratarse por su adicción a las drogas, pero no lo consiguen. La cuestión es más elemental a la enorme mayoría. El sistema de salud lo rechaza por falta de capacidad. El Observatorio de Drogas de la Secretaría de Programación por la Prevención de Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Cedronar, de acuerdo a su relevamiento en todo el país, hay 592 sitios públicos y privados. Todo el sistema cuenta con 2.980 camas para internación y que el 71,9% de los centros ofrecen tratamiento ambulatorio. El Cedronar... ...no atiende directamente a las personas con problemas de adicción... ...sino que las deriva a de diferentes centros. La ciudad maneja tres centros de tratamiento... ...que son Casa Flores, Casa Puerto y Casa, Casa Faro. A ver... Eh, ...eso es como el dato duro, ¿no? Es sí. la cuestión de esas cosas que está bueno a veces saber. Pero ¿cómo lo viven ustedes? ¿Por qué los preocupó elegir este tema? A ver... Porque, no sé, a mí veo casos que hay chicos de 13 años que un grupito está fumando, es adicto a algo, y como el chico se incluye a ese grupo, eh, agarrando, porque capaz que si no agarra, dice soy un tonto o no me van a incluir en ese grupo. Por ahí hay algo que me gustaría es que la gente nos vaya diciendo también qué es lo que piensa acerca de esto. Tenemos eh, un número de teléfono. ¿Me ayudan a decirlo? Está ahí, ¿sí? en la pared. Eh, así la gente puede tomar. ¿Te sí, lo digo, Cris? No, dale, dale. El teléfono es 53-71-46-00. A ver, decimos de vuelta, así lo pueden anotar. 5 3 7 1 En otro lugar donde nos pueden dejar mensajes es en Facebook, ¿sí? Programa REC, así todo junto. O REC solo lo ponen en el buscador y nos pueden dejar algunos mensajes, los vamos a ir leyendo. También estamos en Twitter con Cristian F. Gauna. Es así, estamos en el aire. Pero bueno, el teléfono es 46 4600 si querés hablar acerca de aquello que nosotros empezamos a pensar. Eh, así pensamos juntos, ¿les parece? Sí. sí. Digo, es cierto esto, ¿no? Uno a veces lo ve como un problema y hasta lo ha estudiado como un problema de problemas de las adicciones, pero también uno lo vive de forma cotidiana. Cada tanto nos cruzamos con alguien que vive ese problema, ¿no? Eh, ¿Han buscado algo de testimonio? Sí, o sea. yo hice una entrevista a Sergio Chávez, coordinador del Centro de Rehabilitación Los Gárdenes y muy amable. ¿Vamos a escucharlo? Sí. sí. ¿Cómo bueno. llegaste a trabajar acá? Porque yo pasé por la misma situación con los chicos y me hace bien ayudarlos con mi experiencia. ¿Hace cuánto estás en esto? Hace siete años. ¿Recibís algún tipo de ayuda? No, no, no. Solamente mantenemos el lugar con las cuotas que pagan los pacientes. ¿Te gustaría recibirla? Sí estaría bueno porque no damos abasto con todo. ¿Cómo ves el lugar en un futuro? Un espacio más amplio, con más talleres, así podemos recibir a más chicos que necesiten nuestra ayuda. ¿Cuál fue el caso que más te sorprendió? El de dos hermanos que estaban en la misma situación y uno volvió a caer y el otro se pudo salir. ¿Cómo es el tratamiento? Primero es un proceso de, de aislamiento, después lo hacemos trabajar, mantener la ocupada después de un tiempo. Reciben visitas de sus familiares, amigos, tíos o algún pariente. Si evolucionan. evolucionan bien, salgan a la calle con una familia y vuelven después. Esta es la etapa de reinserción social, ¿no? Y después ya se van a sus casas y tienen que volver cada semana. Más adelante, cada mes, así hasta darles alta. ¿Volviste a ver a alguno de los chicos que le dieron el alta? Sí, volví a ver a unos chicos. Alejandra, tu compañera. Eh, y otros también Vienen a visitarme acá Pasar la tarde ahí a ver, cosas para aclarar Porque la verdad es que no era de tan buena calidad el audio ¿Qué cosas les parece importante resaltar de ese audio? El tema de tratamiento, digamos Que se vive en varias etapas Que una es que la familia se acerque Y que familias o amigos Después van saliendo con ellos Y cada semana, cada mes Hasta darle alta Bueno, hacemos una pequeña tanda Porque nosotros Nos resulta obligatorio y me cuentan un poco más, le parece? Bueno. Nosotros estamos en hora libre, le cuento a la gente que se puede comunicar con nosotros al 53714600, esto es AM1110. También en Facebook, programa REC, y ahí nos van a encontrar. Nosotros nos separamos y vamos con Fernando y nos contás un poco qué podemos hacer en el fin de semana. Dale. 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. ¿Sabías que todos los niños, niñas o adolescentes que realizan una actividad, remunerada o no, que afecte su desarrollo personal o sus derechos, es considerado como trabajo infantil? Si conoces a alguien en esta situación o quieres más información, comunícate a la línea 102, que funciona las 24 horas y es gratuita. Un niño que trabaja pierde dos veces, pierde su infancia y la posibilidad de tener un futuro mejor. Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Parece imposible, pero se tiene que poder. Es difícil salir adelante. Ojalá fuera posible. Yo creo que con trabajo todo se puede. Es con esfuerzo. Es una esperanza. Pobreza cero, que así sea. Pobreza cero. Compromiso de todos. Colecta anual de Cáritas, 11 y 12 de junio.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 Marisa y Simón, de Claudio Martínez Bell, con dirección de Silvina Grimber, una obra de danza y clown para grandes y chicos, se presenta en el Teatro Cervantes, Córdoba, 1155, los sábados y domingos a las 15 y 30. Y a las 19 sube a Escena Rebatibles, de Norman Brisky, con la dirección de Raúl Jiménez, en el Teatro Calibán, México, 1428. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. En Buenos Aires, nuestros barrios nos representan. Por eso, el 10 de julio, los vecinos de la ciudad elegimos autoridades para nuestras comunas. De esta manera, estaremos un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involucrate, participá en tu barrio, consultá en tu CGPC, llamando al 147, o ingresá en www.buenosaires.gov.ar barra comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. AM 11 10 Radio de la ciudad Bien de todos Ahora los chicos tienen la palabra Hora libre Bien de todos Para que se suma hora libre en este momento estamos hablando de adolescencia y en esta adolescencia que aparecen algunos conflictos y algunas situaciones que preocupan, ocupan y que nos hacen pensar, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo cómo pasamos aquí? Yo creo más que nada, que como decía el coordinador Sergio, que hay que si uno pone voluntad, obviamente que el respaldo de la familia es muy importante o de los amigos, pero seguramente que en el centro de rehabilitación se encuentra un sostén Y, y los chicos pueden lograr salir de, la, de las drogas, de las adicciones. Y más que nada hay que hay que poner voluntad y, y estar interesado en el tema, ¿no? Porque uno lo vive día a día y quizás no sabe lo que está haciendo con su cuerpo, más allá de, de, la, de la experiencia que está teniendo. Hay algo ahí que es a veces no reconocer que el cuerpo no es eterno, que el cuerpo hay que cuidarlo. Cuando uno es joven le da la sensación de que no pasa nada con nada. Y la verdad es que es el único cuerpo que tenemos y nos tiene que acompañar muchos años. Más que nada el adolescente, por, por la edad que tiene. Porque cuando uno es adulto, quizás ahí recién más conciencia. Claro. Pero el daño ya está hecho. Sí, hay, hay, hay poco para cuidar, a veces. ¿Qué, qué otra idea querían dejar en la cabeza a la gente sobre este tema? Eh, bueno, nada, la verdad, el respaldo familiar creo que es una de las principales cosas que una persona necesita para, bueno, entablar esto, lo que es adicciones, ¿no? Muchas veces... Eh, la familia puede ayudar a que eso vaya mejorando nosotros eh, nos dejamos pensando la, la idea es esa no empezar a, a pensar un poco y a escuchar qué es lo que se hace y cómo se hace bueno los invito a escuchar un poco de música les parece sí, ¿Sí? y vamos a después a hablar más acerca de la adolescenciaán que tienes la escuela Gira al trabajo y el brus de las 6 y 30 Me desespera Suena el despertador Me siento un esclavo Y el brus de las 6 y 30 Me desespera Suena el despertador Me siento un esclavo Los párpados me pesan Mi boca se abre y bosteza Un millón de moscas Duelan en trabajo forzado siempre dormido Luz de las 6 y mm. feliz que soy tan disciplinado trabajo horario corrido tengo el sueño cortado Y estamos en el aire de hora libre, ¿y ahora de qué vamos a hablar? A ver, hay voces que me parece que no no las no las escuchó la gente todavía. ¿Se presentan? Ramos Jorge, de Rumania. Carlos Buban, también del Rumania. Ramos Mariano, del Rumania. Nicolás Ucha, también del Rumania. Bien, y aquí las niñas que ya estuvieron hablando aquí. Sí, con Romina nuevo. y Maylen. Nosotras vamos a hablar sobre lo que nos cuesta a los chicos conseguir un buen trabajo y por qué hay tanta deserción escolar. ¿Qué? Hicimos una investigación periodística sobre el tema y buscamos eh, páginas para poder buscar trabajos y los requisitos. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes más dificultades tienen para conseguir trabajo. Representan el 22%, son más de un millón de personas que no cuentan con la experiencia laboral, laboral perdón, habilidades en, en oficios o estudios formales. Esta situación no solo se da en la Argentina, sino que se ha convertido en un problema global. El Informe del Mundo del Trabajo, 2010 de la Organización Internacional del Trabajo. Y las páginas eh, donde pueden buscar puede ser eh, www.trabajos.com, Empleos Clarín. Eh, puedes ingresar el currículum, en Laborium. Y los requisitos que más te piden hoy en día son eh, la edad, según, según para qué trabajo el sexo. Eh, los niveles de idiomas, tanto para hablarlos para escribirlos, las carreras, el secundario completo, todo, eh, disponibilidad horaria y experiencias laborales. Ahí hay algo también que me parece importante que es, ¿cómo llegan ustedes a este dato? Digamos, porque la investigación, vos claramente lo dijiste, tuvieron que ponerse a buscar, ¿no? Eh, ¿Por qué les resultaba interesante contarnos esto? Porque hoy hay, hay muchos chicos que, que dejan el colegio para, para ponerse a trabajar y la mayoría los, los critican porque no saben por ahí qué pasa en la casa, que tienen que dejar el colegio para ponerse a trabajar. O también pasa que buscan chicas de 18 años con experiencia y ya saben, no se puede tener mucha experiencia tampoco, así que... Hay como cierta, eh, cierta incongruencia entre aquello que claro, se claro. pide, se exige y las posibilidades reales que hay, ¿no? ¿Y ustedes cómo cómo experimentan esta situación entre ustedes? ¿Empezaron a buscar trabajo? Tienen amigos, hay alguno que se crea que ya se siente desocupado, que está en esta situación así? ¿Cómo, cómo? Sí, tenemos eh, un amigo que, que nos contó su historia, hicimos una historia de vida sobre él. Bueno, bueno, la historia es esta. Fabio tenía 16 años. Era un adolescente como cualquier otro. Pero él había tomado una decisión crucial. sería vivir solo. En donde iba a quedarse no era un problema, ya que su padre le había cedido un departamento que no usaba. Su plan era estudiar y el resto del día trabajar. Hizo, hizo esto durante seis meses, pero terminaba los días muy fatigado y no rendía los estudios. Fue por eso que decidió abandonar la escuela. Continuó trabajando como médico en un taller durante tres años y renunció porque le pagaba muy poco por todo lo que hacía. Ahora tiene ya 21 años. Está empleado en un lugre centro donde, donde trabaja como un esclavo para comprar el pan. No tiene tiempo para estudiar, pero espera algún día poder terminar el secundario. And we had magic, And this is tragic Por ahí cuando uno ve la, entre, la historia de vida, eh, lo que pasa es que sabe uno también que tiene que mucho que ver con nuestra realidad, no es solo un relato, ¿no? Eh, pero bueno, en estos relatos también ustedes salieron a buscar la voz de la gente. Sí, le hicimos una entrevista a Dayana Santimoteo, que tiene 20 años, que no terminó el colegio y está buscando teatro. dejan el colegio para empezar a trabajar. No me parece buena idea porque en primer caso deberían terminar el colegio y después trabajar. ¿Cuál es el trabajo que más te gustaría hacer? Cine. ¿A cuántos puestos de trabajo fuiste a repartir tu currículum? A muchos. ¿Cómo haces tu currículum? A través de internet como guía o tomando como ejemplo currículum de amigos. ¿Qué sentís cuando no te dan un trabajo? Tengo algunas dudas sobre el por qué, pero voy a buscar más. ¿Qué requisitos te piden? idioma, buena presencia y que sepa de computación. ¿Cuál es el idioma que más te exigen? Inglés y portugués. ¿Qué opinás de los trabajos de hoy en día? Y hay algunos que la verdad son bastante malos porque no toman en serio a, a, a la gente que trabaja ahí, a sus empleados, eh, los hacen trabajar capaz muchas horas por un sueldo mínimo y no valen la pena. A la gente que puede saber eh, mucho sobre un un trabajo por qué motivo crees que, que no lo llamen? se puede llegar a tomar o como desconfianza, miedo del, se podría decir dueño o gerente o lo que sea que se podría contratar o simplemente quieren que gente nueva aprenda cosas nuevas y qué opinas sobre que tenés que tener experiencia laboral saliendo recién del colegio? no creo que que haga falta tener experiencia pues si te enseñan y te explican bien en qué tenés que trabajar y sobre qué tenés que ejercer y todo, hasta podés ejercer el trabajo mejor que alguna persona que tenga experiencia. ¿Dejarías el colegio para ir a trabajar? Nunca. ¿Qué requisitos en cuanto a capacidad crees que te faltan? Un poco de idiomas variados y algo más avanzado sobre computación. Por ahí, una de las cosas que que está piola ¿no? empezar a pensar es eh, primero que bueno hay muchas exigencias las exigencias o del idioma la formación en informática de conocer parte del mercado cuando uno tiene 17 años 18 no es muy posible que pueda conocer ya estas cosas oa veces sí digamos también hay que ver las oportunidades que uno tuvo no como para formarse eh, cómo viven ustedes esa situación y cómo lo han resuelto Sí, también el problema es que la mayoría de los adolescentes cuando terminan la secundaria no terminan del todo y les quedan materias. Claro. Y después eso les, los perjudica para conseguir un trabajo. Por lo menos la mayoría que uno conoce. Claro, sí. Cuando te queda pendiente algo de, de, del secundario, claramente hay algo que no se está terminando y no estás pasando del todo a la otra al otro momento y la otra oportunidad que tenés, ¿no? Que es la de... Esa instancia de socialización que supone el ingreso al mundo laboral. ¿Ustedes tienen eh, algún trabajo? Sí, yo vendo por mi parte accesorios, que los hago todo yo. Y bueno, me divido el tiempo entre la escuela y y el trabajo ese, pero se me complica un poco. ¿Qué son accesorios? Accesorios para la ropa, o sea, collares, cebillas, todas esas cosas. Ah, mirá. ¿Y los haces vos? Sí, los hago todo yo. Y a veces se me complica con los tiempos también, ando medio corriendo, pero bueno, me arreglo. Mirá, y el año que viene pienso seguir estudiando también. ¿Cómo llegaste a la idea de tener tu emprendimiento propio? Nada, siempre fui a hacer muchas cosas, además quiero tener mi plato también, como que me quiero independizar un poco. ¿Y tenés idea más o menos eh, en ese trabajar sola cuánto, cuánto te insume de tiempo, qué gastos tenés y cuánto te da de ganancia? Me alcanzo para comprar mis cosas también, pero no, no pienso que con eso voy a ganarme la vida tampoco, porque no se gana demasiado. ¿Y dónde vendes? Vendo en ferias. O también por Facebook y esas cosas. Ah, mirá, ¿y dónde te puede encontrar la gente? Es Love Muffin Accesorios. ¿Love? Muffin. Bien, ¿se escribe Love con me corta? Sí. M-U-F-F-I-N. Bien. Accesorios Accesorios sí. te pueden buscar accesorios love Y va a aparecer seguramente sí, en el sí, buscador vale. Bueno, o sea que estamos La, la ayudamos a hacer <risa> la promoción <presentación. risa> Bueno, a ver, ¿cómo cerramos el tema? Así, eh, esta parte en la que Pensamos acerca del trabajo, ¿no? Bueno, tendría que haber más posibilidades De trabajo para los jóvenes Y, y bueno Eso <risa> Una vez que hayamos oportunidades La otra que me parece es importante Es que uno tiene que tomar conciencia y prepararse para ese salto. Claro, también ten, eh, tendrían que pensar que además de trabajar, hay que tener los estudios completos para para el día de, ma de mañana poder tener un trabajo más estable. Uh -huh. Y hay algo que es esa actitud que está buena, que es la de ser proactivo, ¿no? No esperar que las, las oportunidades me lleguen, sino salir a buscarlas. Cuando vos me decís, la verdad es que a mí me interesaba, me puse a hacer esto, eh, nada, me gustaba y que, que probaste... Y nada, ahí tenés un emprendimiento y tenés la posibilidad de conectarte con ferias, de vender, de, de tener tus creaciones. Tiene que ver con esto, a veces, ¿no? Con empezar a intentar, animarse a intentar. Sí. Eh, chicas, gracias por hacernos pensar. Eh, les digo gracias a ustedes porque hay más chicos en el aire, <risa> le cuento no. la gente. Fernando, ¿dónde estamos? Eh, decimos... Estamos en Radio de la Ciudad y justamente del Colegio Rumania nos están acompañando hoy en Hora Libre los chicos. Este programa que cuenta, bueno... Eh, con eh, el auspicio del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, Hora Libre Lo pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas con la conducción de Cristian Gauna Estamos en internet en www.radioreg.com.ar O si no, también pueden escuchar la radio por internet a través de www.radiodelaciudad.gov.ar Esas son las vías de comunicación que hay con el programa y esperamos, bueno, sus opiniones, sus llamados ...y también por Facebook, ¿no? Programa REC y aparece el programa... ...y ahí podés dejar tu mensaje... ...en ese que estás pensando... ...también podés decir lo que estás pensando vos... ...o telefónicamente al número... Eh, ...53714600... ...esto es hora libre... ...así que hoy estamos acompañados por Fernando... ...y los chicos de la Escuela Rumanía... ...ahora, ¿con qué seguimos muchachos? Cuéntame... Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el tema de la delincuencia, ¿no? Eh, ¿Cómo este hecho se ha hecho tan común en nuestro país... Más por los jóvenes. Entonces vamos a escuchar buena música uh -huh. y vamos a entrar en tema. Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Estamos en el aire. A ver, Carlos, Jorge, Mariano, Nicolás, está bien? Sí. Dije así. Eh, estábamos escuchando ahí, aquí en... Intoxicados. Intoxicados, señor. Señor que os <risa> eh, A ver, bueno, y cuéntame, ¿por qué la delincuencia? Bueno, ahora nuestro compañero Mariano va a la definición de este ámbito, o de este hecho. Bueno, la eh, delincuencia se le define como un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia cuyo estudio a partir de una definición dada de legalidad considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos y criminología que coincide la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente. O sea, lo que está explicando es que eh, la delincuencia es la, el, el, la rotura o el traspaso de, la, de las leyes que nos da el gobierno, ¿no? O sea, el robar, el matar... Entonces, esto se ha hecho común hoy, más los jóvenes, ¿no? Que vemos que muchos jóvenes se han metido en este ámbito. Por eso, eh, Nicolás va a dar una, una estadística de, sobre la delincuencia. Hay algo que hay que pensar ahí, que es eh, nadie entra a estar en conflicto con la ley penal si es que tiene todas las oportunidades y las necesidades satisfechas. ¿no? Eh, la verdad es que si uno está bien educado en una familia que lo contiene, que lo ayuda a crecer, esto no le pasa eh, y no hace que pase en la sociedad. Cuando estas cosas pasan, socialmente hay algo del tejido social que se acaba de romper o que hace tiempo que está roto. Eh, si no, no hay posibilidades realmente, cuando uno está con una familia bien constituida con un barrio que tiene oportunidades y con un montón de situaciones que le sostienen esa red de vínculos eh, la verdad es que los chicos no tienen problemas con la ley penal cuando algunas de estas cosas empiezan a, a romperse o a correrse es ahí donde obviamente, como siempre, el hilo se corta por el lado más flojo y entonces caen nuestros pibes a ver, ¿qué tenemos de datos? bueno <coughs> bueno este según la red iberoamericana este de delincuencia este los robos en el 2002 eran de 500.000 por año uh -huh. este en el 2005 bajaron a 350.000 y en el 2008 volvieron a subir a 400.000 esto te, te, te da una idea de cómo fue pasando este el tiempo y depende también el gobierno este cómo va reaccionando la gente algo que es real que es bueno diferentes políticas educativas sociales económicas la apertura y los cierres de los mercados dan más o menos oportunidades a nosotros nos ha tocado una década del 90 eh, que fue muy dura sí eh, donde muchísima gente se quedó sin trabajo y es muy fuerte uno poder construir su lugar de trabajador cuando en casa los adultos no tienen trabajo sí, como como que las personas no ponen eh, o buscan ese eh, esa excusa, ¿no? Cuando no tienen trabajo, ahora de, de cometer, ¿no? Estos delitos y también por las juntas que uno tiene. Eso son más o menos los hechos que hacen que las personas cometan delitos. ¿Cómo se acercan ustedes a este tema y cómo lo traen aquí a la, a la radio? Este lo traemos a este a través de una entrevista que hicimos, una encuesta a un chico que delinquea. Ajá. Uh -huh. Este, y bueno, lo entrevistamos y hablamos con él sobre lo que pasó, sobre por qué también se metió en eso. Y ahí va el audio. Vale. ¿Qué edad tenés? Tengo 22. Tengo. ¿A comenzaste a robar? Eh, mirá, no me acuerdo bien, pero creo que los 13, 14, por ahí, más o menos. ¿Y pensás ser ahí con esto? Sí, mirá que es corta la carrera, pero yo qué sé. Si encuentro al mejor capaz que salgo. Capaz. ¿Fuiste la escuela? Estuve un par de años, me cansé y me fui. ¿Qué robabas? Lo que diera, en principio cogí cosas, después empecé con las piolas, con casas, yo qué sé. ¿Te gustaría dejarlo un día? Y si da, si da para dejarlo lo dejo. ¿Cómo es la relación con tus padres? Eh, mirá, mi hijo nunca estuviera, también no sé, nunca lo estuve. No estuvieron ahí, así que... ¿Y qué influía del tema de que ibas a salir a robar? Diga, no tienen una vida, yo qué sé, no, no estaba nunca, ¿qué crees? Empecé a robar. Por ahí entonces escuchábamos a un pibe que se dedica a esto, ¿no? ¿Conocido de ustedes? Sí, sí. es amigo mío. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa situación de...? Preguntarle acerca de esto específicamente. Digo, cuando uno tiene el vínculo con alguien que sabe que se dedica a hacer algo que uno no comparte, quizás ese es el tema que no trata. Es ¿Cómo? muy difícil. Eh, fue muy difícil hacer una entrevista porque es un amigo que no da muchas palabras, que no da muchas entrevistas. Y como es muy conocido, eh, bueno, decidió darme la entrevista y compartir acerca de opinar y pensar un poco de lo que nos pasa a nosotros y es que pasa a traer de la delincuencia ¿no? y a vos qué te pasa con eso con, con el tema de eh, tener vínculo querer a alguien que sabes que tiene problemas con la ley penal y que sale a delinquido principalmente ayudarlo ¿no? porque siempre están los amigos están así como están los amigos están los familiares eh, hablar de aconsejarles y y darle una mano para lo que necesiten, ¿no? siempre darle lo bueno y que, que, que lo haga bien, ¿no?, principalmente. Y eso yo creo que está bien para, no no sé si eh, para uno para otro, sino para todos, Ajá. y estaría bueno. Que, que ¿Qué desearían ustedes que pase con estos chicos y estos...? Porque son muchachos igual que ustedes, pero digo, ¿qué les desearía...? ¿Qué desearían ustedes que campe ahí? Que, que le dé más oportunidades, en realidad, que traten de sacarlos de, de eso. Porque, obviamente, no sé si se meterán porque quieren o porque necesidad, pero lo que está en, la decisión está en ellos también y en quien quiera ayudarlos, porque no todo el mundo se va a parar a ayudar a alguien que, que roba, obviamente. Claro. Y la decisión también está en uno. Sí, de hecho, también está esa mirada, ¿no? Donde... Que uno no puede negar, digamos, cuando alguien sale a robar, lastima a alguien, eh, eh, está abusando de alguien. Entonces eh, es muy duro, y es muy dura la sociedad también en ese sentido, porque también es cierto, ellos le las, eh, pueden lastimar a alguien. Eh, digo, a, ahí es donde les preguntaba yo qué les pasa a ustedes con ese vínculo. Si, yo sé que tienen la necesidad yo sé que tiene eh, por ahí esto como problema, pero también es cierto que genera problemas a otros. Ahí es como una situación de, de un doble problema que se empieza a hacer a enroscar, ¿no? Sí, porque no no solo también este es amigo tuyo, sino también que tiene familia capaz. Y este tiene la posibilidad de no volverlo a ver o porque cayó en la cárcel o porque puede ser asesinado también, lo pueden matar en un cuando delinque. Y este es un problema bastante importante. ¿A qué conclusiones arribaron después de trabajar este tema de la delincuencia, la juventud y la adolescencia? Y siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Entonces nosotros hicimos acá varios ítems que, que pueden hacer mejorar este tema. Por ejemplo, uno era que el crimen es menor cuanto mejor es el sistema educativo. O sea, cuanto mejor los chicos se educan, más eh, pueden tener menos la posibilidad de entrar en este ámbito. También que el crimen es menor, cuanto mayor es la justicia social. ¿no? Claro. Hoy no hay tanta justicia, ¿no? No es parcial la justicia. Entonces, eh, también, por ejemplo, que el crimen es menor cuando el delincuente tiene más miedo a los que le condenen. O sea, uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Bueno. ¿no? Y si el joven sabe eso, y eh, no no va a querer meterse en ese ámbito para no para no tener una mala vida claro. porque en realidad todo el mundo quiere estar bien en definitiva ¿no? sí. eh, alguna otra cosa que haya llegado a, a concluir después de trabajar sobre esto ustedes que quieran así dejar en la cabeza de la gente digo yo pienso en algo que es un eh, Más allá de las oportunidades, también está la decisión personal, ¿no? Eh, hay algo de la voluntad de la decisión personal y es ahí donde uno tiene como amigo que operar, ¿sí? Decirle, che, pará, porque vos te tenés que dar cuenta también lo que hacés. Digamos. Y a quién se lo hace también, uh -huh. porque no solo es tu vida, sino también la, la de los demás. Chicos, gracias. Eh, no, no podemos cerrar el tema la verdad es que nos queda mucho para hacer eh, la gente se puede comunicar por, con nosotros también eh... al 53714600 y te cuento que hemos despedido ahora a Julieta Evangelista y ya está en los controles Guillermo vanti haciendo la operación técnica del programa Hora Libre, le damos la bienvenida además, bueno, estamos en internet en radiorec.com.ar también con este nombre en Facebook exactamente. Eh, bueno dice te pido un poco de música vamos. Esta música del aire ahí. Porque ahora vamos a hablar también de adolescencia y... Uh -huh. Y la noche. Vamos a hablar de los temas de la delincuencia en la noche y la seguridad que salen los chicos a bailar o dónde salen a la noche. Parte de esa diversión sí. que tiene peligros. Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos que hacer una tanda, Fernando. Vamos entonces rumbo a la tanda cuando tenemos una temperatura de 15 grados tres décimas y son las 12 y 46 en toda la República Argentina. Nosotros después continuamos con más Hora libre. AM 1110 Radio de la Ciudad bien de todo barrio de Buenos Aires. ¿Qué ¡Hoy, mita querida! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué tal, Mabel! ¿Qué contás? Tus señoras. ¿Te enteraste? Lo de la zona de frente. Sí, ya sacó de... un nuevo novio. Dejarán la vida en una charla. Y no es para nada buen modo. ¿Verdad que no? En 2011, todos los barrios serán parte de la industria audiovisual. Distrito Audiovisual de la Ciudad. Próximamente en Buenos Aires. Más información en buenosaires.gov.ar barra audiovisual. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires, Ciudad. Los vecinos quieren estar informados. Información, información, información para información. el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda ciudadana. Radio de la, de, la ciudad, ciudad, de la ciudad. Al servicio del vecino. Los porteños pueden consultar sobre la elección de autoridades para nuestras comunas en los CGP comunales. La Comuna 12 comprende de Coglan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Buirredón. Y las consultas pueden realizarse en el CGP ubicado en Miller 2751 o llamando al 147 o bien ingresando en www.buenosaires.gov.ar barra comunas. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino.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 Marcelo Bonin Los domingos Desde las 13 En Radio de la Ciudad Hora Libre Una mirada nueva sobre los temas de siempre Hasta las 13 Definitivamente Ha tenido una de las mejores trayectorias musicales En este género oh, oh. Cárgula yeah. ah. Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Oscuridad Estamos escuchando? Y estamos escuchando no yo, eh, sino el protagonista de este tema. Soy una gárgola de arcánico. Perfecto. Y ahí que dice que le gusta la noche. Sí. Bien, ¿cómo es esa noche? Y bueno, de, de los adolescentes corre mucho riesgo la noche, ¿no? En seguridad. Y todo. Acá mi compañero tiene una entrevista, que la próxima, que le hicimos una entrevista a los padres, ¿qué opinan sobre la noche de ahora y la noche cuando ellos eran jóvenes? Bien, eh, padres que hablaban de otros tiempos, digamos. Uh -huh, sí. Que era diferente al de ahora. Bueno, escuchemos, dale, dale, dale, buenísimo. ¿Qué piensas cuando sus hijos salen a bailar? Estoy pendiente toda la noche de ellos por el temor a que le pueda suceder algo, porque tengo una hija de 16 años que quiere salir a bailar, pero le prohíbo porque muy chica para salir sola. una que está bueno que se divierta, pero la cosa es que siempre pasa algo hagan más líos, otras personas, a veces uno también no termina de conocer a los hijos. A mí me da mucho miedo, pero más que nada, bueno, esto es muy peligroso, pero porque ustedes se creen que nunca les va a pasar nada. Los medios influyen en su preocupación. La preocupación mía es que a veces los medios influyen también para que, incentiva mejor dicho, a que los menores se hagan a divertirse, a, a concurrir a locales que... No deberían ingresar, pero ingresan. Lo que puede pasar, qué pueden tomar, qué le pueden dar o qué pueden hacer. ¿Qué cambios notas en la juventud de antes y de ahora? Que son más son más sueltos, no tienen miedo a nada. Que no son reservados tanto en lo íntimo como lo personal. Que no les da vergüenza de cometer errores o de hacer cualquier locura en la calle. De cualquier lado. Con respeto a, a la juventud de ahora, es muy liberal. Eh, los padres tienen poco control y sin embargo cuando digamos, cuando era joven teníamos eh, ciertas restricciones para salir. Tenías que hacer mucho mérito para poder salir anoche. Antes salíamos más temprano y volvíamos más temprano. O sea, ahora salen cuando nosotros volvíamos peligros había igual. Lo que pasa es que también pensábamos de la misma manera que ustedes, que no nos iba a pasar nada. Pero antes nos iban a buscar y no estaba mal visto. Ahí las comparaciones, ¿no? Eh, Nadia, estuvieron trabajando mucho y, y bueno, aparte de hablar con los padres, ¿qué más hicieron? Eh, bueno, vamos a presentar un par de testimonios de adolescentes y vamos a ver las diferentes formas de diversión que, enige, que eligen a la hora de salir. Hablan ustedes y sus amigos, vamos, escuchemos. Sí. ¿Qué le encontrás de atractivo a la noche? Eh, le encuentro atractivo salir, disfrutar, pasar un buen momento con mis amigos. Quedarme en casa y mirar películas con Noa. Diversión con mis amigos y pasarla bien. ¿Con qué otras opciones contás al momento de salir? Eh, bueno, a veces eh, vamos a la casa a unos amigos, a hacer la previa, y después salimos, vamos a comer algo. El cine. ¿Qué pensás de la violencia en la noche? Como que es algo que no tendría que pasar o que la gente se tendría que cuidar como salir y esas cosas. Le gusta mucho pelearse, agarrarse a trompada. Está muy mal, obvio, ¿no? porque uno sale con la intención de salir a bailar, pasarla bien y siempre uno termina mal. La verdad, los chicos de hoy está muy alterados, salen solamente para buscar peleas y a veces uno no puede disfrutar con sus amigos, la gente que sí quiere salir a disfrutar. ¿Qué riesgos puede correr un joven cuando sale por la noche? Y los riesgos que puede correr es encontrarse con gente que tomó demasiado alcohol, mucha violencia, robos, peleas callejeras. Mucho no sé por qué no salgo, pero por lo que sé, el tema del alcohol y esas cosas se lleva a hacer cosas que no querés. Y el riesgo es que le roben, que le pase algo que no está planeado, que puede llegar a pasar. ¿Qué relación tenés con la gente que saliste? Eh, la verdad, muy buena. Elijo siempre un grupo que pueda saber que si pasa algo me puede proteger. Muy buena. La relación es muy buena porque con mis amigos que salgo eh, son de confianza. Ahí escuchábamos eh, a diferentes chicos ¿no? que nos decían parte de eso es cómo se vive. ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué cosas hay para comentar ahí? Bueno, quedó, me parece, bastante amplia la diferencia de lo que era la noche cuando nuestros papás iban a salir y nosotros. Creo que nosotros tenemos en mente que no nos va a pasar nada, entonces ese miedo baja, cuando el miedo de los padres aumenta a la hora de que los hijos están fuera de casa. ¿no? Sí, a mí, a, mí, a mí lo único que me preocupa es una... ¿no? Esta cosa de que lo único que espera es salir, bueno, <idrisa> tampoco es un divertimento, si no tenés nada de qué divertirte. Sí, claro. Digamos, cuando uno viene cansado de estudiar, de trabajar y qué sé yo, sale a divertirse y también tiene como otras perspectivas, eso es cierto. Por eso es que hablamos de las oportunidades antes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué oportunidades le dio a uno en la vida como para poder empezar a formarse más y poder divertirse con los otros bien? ¿no? Eh, ¿Con quién hablaron? ¿no? También le hicimos una, unas preguntitas al licenciado en Psicología, Carlos Siñón, que además es nuestro profesor en el Colegio Rumania. Eh, las preguntas fueron, ¿qué piensa de los adolescentes y la noche? Y ¿por qué algunos adolescentes necesitan algunas sustancias para divertirse? Bueno. ¿Qué piensa de los jóvenes y la noche? Es un espacio que ustedes encuentran como muy gratificante, muy divertido, pero a veces es un espacio que implica ciertos riesgos. Entonces, así como está la parte buena de la diversión, está la parte de los riesgos que habría que, que prevenir. ¿Por qué los jóvenes necesitan ciertos elementos para divertirse? Bueno, lo primero que hay que pensar es que estamos en una sociedad de consumo. Entonces, hay por ahí consumo de cigarrillo de tabaco, de marihuana, de drogas, de alcohol. La cultura mediática muchas veces ¿sí? promueve que ustedes consuman. Se les ha instalado a ustedes una cultura del consumo que en algún punto me parece que el poder los termina como haciendo menos rebeldes, más más de decir, bueno, no me importa, ¿sabes? yo acá estoy, dado vuelta o fumado mal, con, con marihuana o drogado, qué sé yo y eso les hace perder combatividad Escuchábamos ahí al licenciado... Carlos Inión. Bien, él nos hacía pensar un poco, ¿no? A veces hace falta ¿sí? eh, repensar cómo estamos en esa situación. Eh, chicos, eh, ¿a qué conclusiones arribaron? ¿Qué quieren dejar en la cabeza a la gente? ¿Quién tiene cosas para recordar, bueno, focalizar? Yo creo que hay que ponerse primero un poquito del lado de los padres y fijarse que en el día de mañana nosotros vamos a ser padres y las mismas inquietudes que ahora tienen ellos cuando salimos las vamos a tener. Que pensemos un poco en el futuro y si tenemos oportunidades para ayudar a la gente que realmente lo necesita, que bueno, que quedemos la derecha porque en algún momento seguramente nosotros la vamos a necesitar. Más que nada que, acompa que acompañen a los adolescentes los padres que estén atentos en los que hacen lo que hacen no encima pero atentos que es una etapa que ya se va a pasar y que tiene que ser atravesada cada uno la atraviesa distinto Importantísimo. sentir que hay alguien ahí haciéndote de red está bueno más que nada sentirse seguro los padres de dónde están los hijos pero también que no, o sea nosotros mismos también que ellos estén seguros de que nosotros estamos bien Hay algo interesante que es el vínculo de confianza, ¿no? Poder establecer un vínculo de confianza, eso da seguridad. Eh, y a la inversa también, ¿no? Es esta cuestión de, si Pero yo puedo sí. confiar en mis padres y si mis padres pueden confiar en mí, hay mucho que se puede empezar a resolver solo ahí. Y que también, si existe el llamado para arreglar salidas, que también exista el llamado para tranquilizar a nuestros padres que estamos bien. Claro. <risa> que nos parezca medio cincha, ¿sabes? <risa> Es, es importante la, la confianza porque si no, uno siente como que le invaden su privacidad. En cambio, cuando hay confianza, eh, no, no no sentís que te están invadiendo tu privacidad, la compartís. Bueno, eso es importantísimo poder aclarar y, y ahí medio negociar con los padres, ¿no? Está bueno eso. Digo, negociar en el sentido de ocuparse. Vieron que negociar significa negar el ocio. Ponerse a laburar para que haya confianza, quiero decir. Bueno, ya muchas gracias. Agradecemos a, a la directora del Rumania... Eh, Silvana Corzo, y a la vice, eh, Panela. Bien, nos queda poco tiempo y teníamos un, un, un informe que nos pidieron que demos. Efectivamente, se está realizando la colecta anual de Cáritas aquí en Argentina. Pobreza cero, compromiso de todos. este Bueno, ayer y hoy no se están juntando cosas. Cáritas invita a participar a su colecta anual que se realizará en todo el país este fin de semana. ¿Cómo podés sumar tu aporte? acercándote a las parroquias más cercanas a tu casa o también si no telefónicamente llamando al 0810 222 74827 además si no puede ser con un depósito en cheque o efectivo a nombre de cáritas Argentina en la cuenta corriente del Banco Nación número 38632 barra 92 también bueno si no pueden informarse en la página de cáritas que es www.caritas.org.ar Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. En serio, si nos vamos con el topo, que ya es tiempo. ¿Alguien tiene algo para decir? Ya o sea, no. Bien, buenísimo. Nosotros les decimos a todos hasta la semana que viene. Gracias. Sí, ahora con dos locutores. Fernando, Leo, gracias por estar aquí. Un gusto. Nosotros decimos hasta la semana que viene. Chau. Radio de la, de ciudad. la ciudad, AM 1110, AM 1110, 11 11 Noticias. Noticias. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimos, humedad 62%. Elecciones en Neuquén, Martín Farisano